El Búfalo Inteligente Había una vez en una pequeña aldea un granjero llamado Edgar Vivía en una pequeña casa y tenía una pequeña parcela de tierra Edgar tenía un búfalo llamado Bounty Era un nombre poco común, pero tenía sus motivos Os contaré que Edgar era un hombre muy pobre antes de encontrar a su búfalo Bounty trabajaba muy duro para su dueño Siendo el único búfalo, araba todo el campo día tras día Y ayudaba a Edgar en todo tipo de trabajos Edgar empezó a cultivar mucho grano en su campo Edgar se ganó el respeto de su vecindario Por todo lo que recibió de él, llamó a su querido búfalo Bounty Bounty era un búfalo especial era inteligente y siempre estaba pletórico de fuerzas Edgar sabía que Bounty era un animal de espíritu libre solía andar suelto cuando no había trabajo y volvía a casa por la noche pasó el tiempo y Edgar compró otro búfalo quería a Bounty mucho pero también se dio cuenta de que era demasiada carga de trabajo Y había que compartirla. Edgar no quería agotar a su animal. Un día, mientras araba el campo, Bounty se paró en medio y empezó a respirar con dificultad. ¡Mú! ¡Mú! Oh, Bounty. Edgar llevó a sus búfalos a casa. Esa noche no pudo pegar ojo Sabía que había llegado la hora de liberar a Bounty Al día siguiente llevó a Bounty al bosque y le quitó el cencerro del cuello Bounty movió contento la cabeza Bounty, eres un gran búfalo Nunca podré devolverte todo lo que me has dado No tienes que trabajar más Ahora eres libre Siempre te echaré de menos, amigo mío ¡Sé libre! ¡Ve a explorar tierras! <risas> ¡Ahora no me hagas llorar! ¡Puedes venir a casa cuando quieras! ¡Ya sabes el camino! ¡Mua! Bounty estaba triste por abandonar a su dueño Pero también estaba emocionado por ver qué le esperaba Caminaba alegremente disfrutando la fresca brisa Y deambulaba por el bosque sin temor Bebía agua de los arroyos y comía hierba del camino Pronto el sol empezó a ponerse, estaba oscureciendo Bounty miró alrededor buscando un lugar seguro para descansar Y allí estaba Esa cueva está cerca del estanque ¡Ulaló! Este lugar es enorme, también es calentito, perfecto para quedarme Caramba, estoy cansado, ¿o qué? Con estas caminatas me quedaré delgado como una jirafa Bounty empezó a vivir en la cueva Bebía agua fresca de un lago, pastaba cerca y dormía plácidamente dentro Pasaban los días y Bounty empezaba a amar su vida en el bosque. Pero siendo un búfalo doméstico, Bounty era un animal simple e inocente. No era consciente de que el bosque era el hogar de muchos animales y no todos tan inocentes como él. Mientras Bounty seguía feliz con su nueva vida, había alguien que vigilaba al búfalo. Timmy, el zorro. Cada día, cuando Bounty salía de su cueva a andar por ahí, Timmy lo seguía sigiloso a todas partes. Bounty estaba siempre tan ensimismado en sus actividades diarias que nunca sentía la presencia de Timmy a su alrededor. ¡Ah! Ese búfalo es muy valiente deambulando solo por el bosque. Bueno, ¿es demasiado valiente o demasiado estúpido? porque. ¿Saben qué cueva está viviendo? <risa> a divertirse. Eh, hola. ¿Eres nuevo aquí? Ahora vengo a pastar aquí todos los días. No me llamaría nuevo. Oh, <risa> Eres un animalito muy ingenioso. <risa> ¿Un zorro llamando a animalito a un búfalo? Es también muy ingenioso. ¿Cómo no te atreves a reírte de mí? Soy el rey de este bosque. Estás viviendo en mi cueva. Todos los animales están aquí a mi merced. Si quieres vivir, tendrás que inclinarte ante mí. Tienes razón. Soy nuevo aquí. Pero eso no significa que sea estúpido para creer todo lo que me dices. Escucha, zorro. Sé que no eres el rey de este bosque Es más, estoy seguro de que ni sabes el tamaño de este bosque Te sugiero que dejes de malgastar mi tiempo Timmy estaba furioso por dentro Temblaba indignado Juró que un día se vengaría de aquella ofensa Bounty, por otro lado, se dio cuenta de que ahora tendría que ser más cauteloso Ese zorro astuto sabe dónde vivo Y eso significa que me estará vigilando mm. Además, no se me había ocurrido esto antes Pero esa cueva debe de pertenecer a alguien ¿Qué haré si regresa el legítimo propietario de la cueva? Tendré que tener más cuidado por dónde ando Esa noche, la luna brillaba resplandeciente en el cielo Mientras Bounty yacía tumbado en la cueva Oyó algo Miró a través de un agujerito Y vio una sombra extraña afuera Al principio pensó que volvía el zorro a molestarle Pero cuando la figura se aproximaba Bounty tembló de miedo Era ¡El legítimo propietario! ¡El tigre! ¡Oh no! ¡Claro! ¡Esta cueva pertenece al tigre! ¿Y ahora qué hago? ¡Me comerán! Mientras el tigre se iba aproximando, Bounty no podía dejar de temblar. Espera, espera. Piensa detenidamente. Tranquilízate. Oh, lo veo. Pero él no puede verme a mí. Esa es mi ventaja. ¡Aquí llega! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? soy oída. ¡Sí, claro! ¡Perdona! Pero mira qué pinta más deliciosa tiene. ¿No te había dicho que el que vivía aquí era lo suficientemente grande para comernoslo los dos? Vale, tenías razón. <risa> ¡Ya tenemos solucionada la cena de hoy! <risa> ¡Por supuesto! El tigre empezó a temblar de miedo. Oh. ¡Pero! ¿Quiénes son esos animales? ¿Por qué se ha parado? Nos está llevando mucho tiempo y tengo mucha hambre ¿Por qué no salimos y lo atacamos? ¡No podré pelear contra los dos! El truco funcionó Sin pensárselo dos veces, el tigre salió corriendo por el bosque Bounty se quedó aliviado Ahora sabía la importancia de mantener la calma en cualquier situación al día siguiente, mientras Timmy estaba merodeando por el bosque, tropezó con el tigre. Me has asustado. ¿Asustado? Espera, ¿te he asustado yo? Pero si sí eres un tigre. Sí, sí, lo sé. Soy el felino más grande de la jungla. Pero eres estúpido si crees que no hay animales más... ...grandes y temibles que yo... ...aquí... ...ayer me encontré con dos... ...se han apoderado de mi cueva... ...tendré que buscar otra guarida... ...espera... ...¿qué? ...que el que vive en tu cueva es más grande... ...y más temible que tú... ...estás de broma... ...es un búfalo... ...¿y a qué te refieres con dos? ...ahí solo está viviendo un búfalo... Crees que soy tan estúpido para oír de un búfalo? Hay dos seres enormes allí dentro. ¿Dos? Sí. No sé quiénes ni qué son. No entré en la cueva. Solo oí sus voces. Iban a atacarme. Me escapé antes de que lo hicieran. Pobre tigre, te ha engañado. No hay un ser ahí dentro ¡Es un búfalo! Lo estoy vigilando desde que puso un pie en este bosque ¡Cállate, zorro! ¿Cómo te atreves a insultarme? ¿Crees que soy tan estúpido para confundir un búfalo con un animal temible? Puedo demostrártelo Tú no eres su presa ¡Él es tu presa! Hagamos una cosa Iré contigo Entraremos en la cueva Y te ayudaré a capturar a quien esté dentro Quiero vengarme de ese búfalo arrogante Pero, por devolverte tu cueva Quiero que me prometas que nunca me atacarás uh, Me estás diciendo la verdad Pero, un momento ¿Y si escapas y me dejas solo? ¡Ya sé! Nos ataremos a una cuerda... ...un extremo en tu lomo y otro en el mío... ...así podrás retenerme si intento escaparme... ...trato hecho. El tigre aceptó. Se ataron a una cuerda y empezaron a caminar hacia la cueva. El zorro estaba contento. Había encontrado la manera de conseguir dos cosas... Enseñarle a Bounty una lección y ganarse la confianza del tigre. Cuando se aproximaban a la cueva, Bounty los vio venir. Cuando vio al zorro, se dio cuenta de que pasaba algo. ¡Ah! Se cree inteligente. Ahora ya me encargo de esto, ¿vale? Entra en la cueva solo cuando yo te lo pida. ¡Zorro estúpido! Te pedí que me trajeras dos... ¡Tigres! ¿Y solo me traes uno? ¿Qué? ¿Qué? No hemos comido nada desde ayer por la noche. ¿Y ahora quieres que compartamos un tigre entre nosotros? ¡Oh! ¡Trabajas para ellos! ¡No, no, no, no! no. ¡Eso no es verdad! ¡Oh, eres un inútil! ¡Vale! ¡Tráelo aquí ahora mismo! ¡No! El tigre huyó para salvar su vida. Estaba tan asustado que no le importaba que Timmy estuviese atado al otro extremo de la cuerda. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto duele! Eso enseñará a ese zorro. Hoy he aprendido una lección muy importante. Si no hubiera mantenido la calma, no habría podido ahuyentar a esos dos. Por mucho que se complique la situación, siempre debemos mantener la calma. Bounty tenía razón. Solo porque mantuvo la calma en una situación difícil, fue capaz de salvarse. Y por lo que respecta al zorro... ¡Au, au, au, au, au, au! Oh, no! También aprendió su lección.